Hola Daniel, ¿cómo estás? Karina, te saluda. Hola Cari, buen día, acá andamos. Bien, bueno, qué lindo esto, esta novedad que bueno, yo personalmente no, no sabía,、eh, pero bueno, son actividades musicales para jugar. Contanos un poquito. Sí, mira, el librito es un es un refunto de todos mis años trabajado en las escuelas, ¿viste?、Eh, y yo, ¿por qué no lo hago el librito? Porque está bueno para, para compartirlo, lo que doy más o menos en clase. Eh, aparte de los juegos y todo lo que hacemos,、eh, la actividad ¿no? de refuerzo que sería la, el libro.、Uh -huh. eh, más que nada tiene juegos y juegos con muchas tradiciones.、Eh, por ejemplo, hay crucigramas, encuentre, no sé, la b o l e a d o r a cosas así, viste, que, que tienen que ver con lo nuestro y, y que por ahí los chicos se enganchan y, y de paso van conociendo nuestras tradiciones, n o los instrumentos que tenemos en, en nuestro país, no sé, las danzas, las costumbres. y... Y nada, se me ocurrió sacarlo en forma de librito y ahí está. Estamos esperando que llegue. Hoy llega Vietma, así que,、eh, esperando y contento. ¡Qué lindo! Bueno, buenísimo. ¿Y cuántas páginas son, Daniel? Sí, son 40 páginas. Bien. Todo para colorear.、Eh, está también al color, pero bueno, en color tenía otro precio la edición, así que lo dejamos para otro momento.、Sí. Vamos a ver cómo, cómo funciona esta, esta primera parte, ¿no? Que es para, para que lo puedan fotocopiar y. Entonces. Sé. También usar en la escuela, ¿no? Porque por ahí los profes tienen otra, otra herramienta, otro recurso para compartir con los estudiantes. Sí, y bueno, vemos、eh, en una de la, la parte de atrás, creo que es、eh, del librito, donde tiene un metalero, <risa> que es muy simpático. <risa> <Sí>. <risa> un punk, un punky, creo que. Sí, sí, porque.、Eh, parte de el, lo nuestro、juego. también, es ojo, Dani, ¿no? o Claro, claro. <risa> lo que apropiamos, ¿no? De, de、claro. otro lado, bueno, le hicimos un metal argento. <risa> Claro, quería también plasmar un poco lo de dónde vengo yo también, ¿no? que, es de, que es de rock and roll. Así que era todo folclore y atrás cerramos con un baterista bien rudo. Queda que buenísimo, está buenísimo. Pero que también es como decís, ¿no? que, que bueno,、eh, teniendo en cuenta un poquito de historia, que ya quizás cuando nos visites por acá nos cuentes un poquito en más detalles. Pero bueno,、eh, mucho de lo que parece que es de acá en realidad viene como todo un poquito de cada lugar, ¿no? Tal cual. No、tenemos.、Sí, sí. y, y también, ¿no? esto de, en una parte también están la, la parte de los instrumentos, n o que tenemos, no sé, el k u l t r u m hay un charango, un c i k u que son todos、uh -huh. instrumentos nuestros, y en contraste con la guitarra eléctrica, que nada que ver, ¿viste? Que, claro. Que vean, que acá se está, están estos instrumentos y de otro lado cayó la guitarra eléctrica, que, que lo dio otro, otro formato a la música. Está buenísimo. s í Y además, esto de que、eh, después de haber entrevistado músicos, músicas locales, tener en cuenta esto de que ya no existe esto de que yo hago folclore, o yo hago rock, o yo hago pop, ¿no? Sino que es como un, no sé si se llama ensamble en la música, o una como fusión, y que ya no, no está tan marcada esa división de género. Tal cual, tal cual. Sí, sí, bueno, a mí me pasa en la banda que tenemos、claro. pescado en tránsito, que es para los chicos. Pasamos por todos los géneros, ¿no? Y no nos molesta, porque cada uno tiene algo, algo rico para, para nosotros y está buenísimo.、Eh, por ahí uno lo hace más con respeto, no sé, el folclore, porque es algo más tradicional nuestro y, y dice cosas, ¿no?、Eh, pero rock and roll le metemos ruido, distorsión, y ¿viste? también dice cosas, pero c o n más poder. Claro. <risa> no sé, pero, pero fusionamos todo, como decís vos, una cumbia capaz que es cumbia colombiana y nosotros la hacemos agenta, r ¿viste? Claro, sí,、eh, sí. Está buenísimo, sí, que uno no se encasille. Por ahí, mucho en, el, en un género y un estilo、eh, está bueno también. Está buenísimo.、Eh, Dani, aprovechamos el momento para preguntarte cómo va pescado en tránsitos, y si, este, cómo estuvo la temporada y cómo se viene el año. Sí,、eh, con pescado, por suerte, nos está yendo muy, pero muy bien.、Eh, estuvimos trabajando con cultura de la provincia de Buenos Aires, así que un golazo、eh, llegar ahí. Bueno, con cultura de nuestra provincia también estamos trabajando mucho y con el municipio. Y se viene un año bien cargadito. Tenemos el, el primer encuentro de la canción infantil que se va a hacer en Bariloche. Así que estamos muy contentos、bien. porque vamos a compartir escenario con bandas que ya están tocando hace millones de años y que t e r r i b l e prestigio como Cielo Arriba, los musis de Prófica,、eh, Palmito. Así que nada, estamos muy contentos por, por la convocatoria y esperando que llegue a a b r i l para viajar y tocar allá con, con esta gente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Dani,、eh, contanos entonces el, el librito, ¿dónde lo podemos conseguir? Eh, sí, me, me escriben por Facebook、eh, uh -huh. o mi WhatsApp que es 2920-676046. Y, y se los voy a guardar. Hice 15 libros ahora para la primera tanda. Veré cómo va y si, si me va bien, hago más.、Uh -huh. eh, el precio va a ser más o menos, lo estoy calculando, creo, 1800. Bien.、Eh, muy accesible. Está Muy bueno, así que le, <risa> lo, van a, lo van a poder disfrutar mucho. Y aparte, lo lindo, Dani, es que、eh, ahora las infancias están mucho con el teléfono, ¿no?、Tal、Entonces,、cual. sacarlos un poquito de ahí y que tengan esto de, del, del papel, de lo literal, de la, del、Tal、lapicito,、cual. de la pasada sí, este, de página, la, ¿no? t ¿no? l cual. Eso, mira, un día como e es, o que está nublado, o v e d a Podrían estar pintando ahí y, y conociendo un poco de esta cultura. Está buenísimo. Felicitaciones, d a n i Muchas gracias, ¿eh? Bueno, eh, te agradecemos un montón la comunicación y, bueno, esperemos que pronto i t nos visites por acá con algunas c a n c n c i t a s De una, de una. Mil gracias a ustedes por siempre estar sacándome al aire con cada cosa. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo. Abrazo. Ahí estaba, entonces, Daniel Quillón, q u é bueno, contándonos que sacó este librito que se llama Tradiciones. Eh, tradiciones de aquí y de allá. Bueno,、eh, que, bueno es un libro de, para pintar y también para conocer un poquito más de los instrumentos、eh, tradicionales y, además, un, un poquito más, ¿no? como nos contaba Daniel.